Pido a Dios el aire que te libre de esta pena. Pido a Dios que ponga besos cuando yo te duela. Pídeme que pida a Dios agua de las piedras para beber en el desierto donde tú me dejas una tormenta de arena. Que me arranca de un soplo la vida, que me hiela si tú no me abrigas. Que me arranca del cielo un golpe mortal que me arrastra, me empuja y me quema. Y me arrastran un fuego de arena y me deja sin ganas de resucitar.